Polita, ¿sabés que he estado pensando harto en nosotras? Digo, nosotras las mujeres. Y no sé, me preocupa el tema de la jubilación. Yo no he juntado mucha plata. Y además con esto de la diferencia de géneros que ha habido siempre, salimos para atrás nosotras. Y además jubilamos antes. Y eso que, que vivimos más años, po. Imagínate dividir mi pensión, que es poca en más años. Que reforma previsional. ¿Y, y qué es eso? ¿Ya? ya pa, ¿Para tener una mejor pensión al jubilarme? ¿Cómo? ¿Para corregir las desigualdades? ¡Uy, no te puedo creer! ¡Ah, pensión solidaria se llama! Oye, pero eso, ¿y qué beneficio nos traería, Julita? Ya... Oh, o sea, como una especie de aporte que se nos van a otorgar a nosotras directamente en nuestras pensiones. ¡Uy, oh, una platita base, entonces! ¡Ay, ah, y bonos por hijo también! ¡Uy, todo otorgado por el Estado! ¡Oh! Oye, que me gustó la reforma esta, no te puedo creer. Uh, uy, ya besito, hablamos que se me van a quemar la lenteja. Oye, ya, chao, chao. Para mayor información, llame gratis al 800-646-090. Este es un aporte de la Corporación Libertad de Ciudadanos, financiado por el Fondo para la Educación Previsional del Gobierno de Chile.